un pequeño, gran pueblo minero, en Huaraz, en plena cordillera, que hemos hecho un encuentro internacional de guitarristas. Este, así que eh, para este año puede ser, si las condiciones mejorasen, eh, sí. ojalá sea así, hay posibilidades de volver nuevamente, después de varios años, a Ecuador, por ejemplo. Totalmente contestando a tu pregunta. Tengo una Pero, también una deuda con San Pedro, con mi pueblo acá al norte, de, a lo orilla del Paraná y les envío un gran sí, saludo sí. a los amigos, compañeras, compañeros que están escuchando. Este, y bueno, eh sí, también tenía programado eh volver también a San Pedro hace un par ¿Sí? de años atrás, en los cuántos años hicimos un concierto en la misma Ajá. el mismo lugar donde hicimos cuando teníamos seis años mi guitarra y yo Ajá. hace años me imagino eh, sí. sí y bueno un poco sé pinta que eso es un de, pregunta, sé, sé, ¿no? que sos, sé, sé que eso es un tipo de estudio Javier eh, escúchame Javier si te parece si te parece y vamos a seguir contigo estamos hablando con Javier Peñoñori que ha presentado días pasados su nuevo disco, Todos los Silencios del Mundo. Si te parece bien, vamos a escuchar Duerme Boliviano, el ah, tema del hombre, gran ¿no? Uña Ramos. Sí, eh, sí, aquí sí, acompañado sí. Javier, la guitarra de Javier, por la quena de Nuria Martínez. ¿Te parece bien, Javier? Y mantenete Adelante, en línea, por favor. Va dale va a hacer un gustazo. Dale, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo y seguimos con la charla. Dale Adelante. escuchando duerme boliviano de Javier peñoñor en la guitarra nuria martínez en la quena esta canción de uña ramos integrante además de este tema de todos los silencios del mundo lanzado el 22 de agosto por por javier javier bueno bienvenido te saluda lautaro Fernández Salem, aquí en el estudio de, de la gráfica eh, y te consulto digamos por eh, te consulto por tu guitarra vamos a decir así como estás viendo el, el plano musical nacional y sobre todo esto el folklore la guitarra que es un instrumento que, que es una constante que es eh, ha sido adoptado por todos los géneros pero que cuando se destaca cuando es el eje por ahí de, de, del producto musical también tiene da, da mucho que hablar no eh, Sí, lautaro es un gusto eh, charlar contigo también mira este con respecto a este instrumento eh yo creo que el idioma y la guitarra es lo mejor que nos ha podido suceder eh después de la conquista <ríe> y el sufrimiento de la conquista de del imperio de, del año 1492, ¿no? Este nos han dejado el, el idioma y la guitarra también la trajeron ellos, la viola Y después este todo lo hemos tenido la la suerte de entre todos colectivamente y a través de los años de ir eh dándole un enraizamiento propio al a la guitarra a la viola eh como se la llamaba también en otros lugares antiguamente este inclusive en la época de, de los jesuitas y demás que enseñaban a los propios pueblos aborígenes y este, originarios a tocar el instrumento y después eh, lo, a lo que voy es que se fue transformando ese sonido, ese estilo o los estilos eh, europeos Eh, sobre todo los eh, venidos de, de España, en un sonido propio. este Yo tenía un, un maestro, un gran maestro en el Perú, eh, el maestro García, Raúl García Zárate, eh, un gran guitarrista peruano, que decía, y comparte ese concepto, eh, se ha logrado que el instrumento se latinoamericanice, uh -huh, claro. o sea que su sonido, su sabor, su colorido, eh, tenga eh, una identidad propia, ¿no es cierto? Entonces, con eso uno se identifica, si lo escucha el mismo Agustín Barrios, al mismo eh, Yupanqui, al mismo claro. Fleury, María Luisa Nido... Sí y eh, uh -huh. y a don eduardo Falú mismo uh -huh. es decir uh -huh. como eh, hemos logrado con el tiempo ir adquiriendo buscando un sonido propio de la guitarra que nos diferencia de, de otros sonidos este, de el otro continente de cruzando el charco no eh, claro. y así que uno va buscando su propio sus propios sonidos, en lo que lo identifica en lo que lo identifica y por eso, eh, sí eh, dicho sea de paso un poco, yendo a la pregunta este la parte final de por qué el instrumento y más la música instrumental hecha que en la guitarra no eh, no es tan tan difundida, tan conocida este... Desgraciadamente eso está muy ligado a las grandes compañías que lucran con el arte, ¿no es cierto? Eh, hoy ya sabemos que todo eso es una industria manejada con lo rápido, lo que hace ruido y lo que hace humo. Dentro del folclore en eso tenemos que ser eh, cuidadosos porque... Hay, un, hay si siquiera eh, un vaciamiento cultural o un intento de vaciamiento cultural desde eh, unas vetas o grietas que se nos han hecho a partir de, de meternos en lo rápido, lo ágil, lo ruidoso, y sin embargo cuesta en general escuchar eh, con atención este ya sean cuatro o cinco minutos de guitarra sola, eh, hablando de este instrumento, eh, ya sea desde un preludio de Bach eh, a un nocturno, o claro. sea una milonga, claro. una zamba, una chacarera este claro. criolla, de la música folclórica la realmente sí. criolla, como se le debe llamar, ¿no es cierto?, Este, sí, sí, sí. un poco va en ese sentido la, la inquietud tuya, creo uh -huh. sí, sí, sí, buen, claro. buen día Javier, acá te saluda Leila eh, Leila, mucho gusto Un gusto, preguntarte por qué es lo que estás escuchando en tu, en tu tiempo libre eh, ahí nombrabas a varios grandes de la música eh, pero tus referencias musicales tradicionales y también cómo ves el, el escenario emergente en el mundo de eh, la música folclórica Eh, sí, eh, quizás yo te digo, eh, quiero eh, partir del punto de vista eh, que tenía y eh, que perdura que tenía Manolo Juárez. Juárez era un pianista desgraciadamente fallecido hace, no sé si semanas, un gran pianista que... Su concepto, eh, yo lo comparto, lo sostengo y lo subrayo. Eh, ustedes ven que, o recuerdan, habrán leído o escuchado que, que generalmente se separa lo que es la música clásica de lo que es la música folclórica, claro. mal llamada folclórica, uh -huh. porque es música criolla sí. en realidad. Exactamente. Y se la separa. Y realmente las dos, las dos tanto la sí. una como la otra, tienen sus raíces populares. La música sí, clásica, sí, sí. entre comillas, este tiene sus raíces populares. Eh, sí, si uno sí, sí. investiga la geografía, el contexto social, eh, en donde vivía eh, desde Chopin hasta Bach... Este, en Polonia o en Alemania en aquellas épocas va a ver que está muy ligado a lo que ellos hacían, a lo que vivían y a lo que era su música popular eh, Chopin este, protestaba con su piano y sus actitudes en contra de la guerra las invasiones de ese entonces estamos hablando de 1810 que él nació este... Y, bueno era su música escuchada en toda europa después cuando él es deportado y tiene que huir a, hacia francia sí, este, sí. y bueno tiene sus raíces populares como lo tenía el mismo juan sebastián baj claro. eh, para irnos no tan lejos lo mismo nos sucede aquí a nosotros en que eh, si escuchamos lo que eh, ...hacía y componía Agustín Barrios... ...hoy mismo Leo Brower... ...Leo Brower, ustedes lo habrán sentido nombrarse... ...es uno de los mejores guitarristas que tenemos actualmente... ...compositor cubano... ...que sí, actualmente sí, sí, viven en Cuba... Uh -huh. ...y este él tiene un concepto muy, muy de avanzada... ...en cuanto a la música a ser abierto por eso lo vamos a escuchar hablar eh con muy, muy alto nivel y vuelo sobre Rachmaninov y muchos sí. compositores llamados clásicos en donde él Exacto. ha bebido en esas fuentes como para poder hacer su música para guitarra y orquesta o guitarra sola. Este entonces uno no, ahí ya encuentra volviendo a lo que sostenía manuelo juárez en que no hace sí. la diferencia entre lo clásico y lo criollo sí. o popular uh -huh. por eso en los sí. repertorios que uno hace este sí. vamos a encontrar eh, cosas que nos estaba hasta prohibido te diría hace 20 años atrás sí. en un concierto este, entre comillas sí. de un concierto de guitarra Eh, escuchar, sí. eh, por ejemplo, a Yupanqui, escuchar a, sí. hasta el mismo Agustín barrio Yo les aseguro uh -huh. que hace 20 años atrás, Agustín barrio no era escuchado en sí. un concierto de guitarra. Claro. Y lo mismo que Yupanqui. Totalmente. Y hoy este, se escucha desde Yupanqui, pasando por Troilo, hasta Piazola. Claro. Totalmente, totalmente. Por eso creo eh, Javier, que hemos avanzado en... Javier eh... en esto dando una batalla en la cultura necesaria y profundizando en ella y creo que los los grupos instrumentales o solistas que van emergiendo en esta época este van este, expresando eso nuevo en no atarse, no enquilosarse y quedarse rígidamente encerrados en un estrecho margen musical en cuanto a repertorio se refiere, están abiertos. El mismo el mismo Cuchileguizamón este